Muy buenos días para todos los ayacuchenses, ¿cómo están? La hora 8 llegó, sí, llegó la hora 8 y estamos de nuevo con las horas del mate. Sabemos que recién está arrancando el día, por supuesto, vemos en el cielo esa... Este, ese cielo naranja, no amarillento, con toques rosados también, si lo vemos desde otro lado, y por supuesto que a medida que va pasando el día se va extendiendo a todos los barrios de la ciudad de Ayacucho, a todo el país, por supuesto que estamos también ahí presente llega el dial con la luz del sol también, entrando a tu casa, estamos con vos, estamos para acompañarte en las primeras horas del sábado, con las horas del mate. ¿Cómo están? Mi nombre es Lautaro Potsdrenov y es un placer volver a estar con ustedes en esta segunda edición del programa Mañanero de Radio Ayacucho. Como bien decía, arrancamos este segundo programa, volumen 2 de las horas del mate. Y bueno, obviamente que tenemos que destacar lo que ocurre con el clima, no sobre todo también con el paso de la semana, clima muy irregular. Eh, la verdad eh, como lo veníamos adelantando el sábado anterior esperábamos que, que suban las temperaturas no debido a los muy bajos climas que hemos tenido en las últimas semanas pero a qué precio no llegó este uno de los enemigos de, de la gente en general que tiene que, que ver con la humedad no obviamente la humedad que, que molesta mucho y Y, y bueno, no te dejas secar la ropa, ¿sí? es la razón también por la que el piso está todo húmedo, las calles también se ponen húmedas y, y no se puede este transitar sin mancharte las zapatillas o cualquier cosa, sí vas a tener que lavar todo y no se te seca la ropa. Y es un enemigo la, la humedad, la, la verdad, en cualquier época este del año, porque también en verano tiene sus contras la humedad, no hablamos de que aumenta muchísimo el el calor sube los mosquitos también yo siempre digo que cuando llueve en verano solamente para que haya mosquitos, para que haya mugre y mosquitos, para hacer eso nomás llueve este en verano. Bueno, estamos a través del dial, por supuesto, como siempre, en Radio Ayacucho 99.3 FM. Nos puedes escuchar también a través de la web app, sí, este, tenemos ahí la aplicación de Play Store de Radio Ayacucho, por supuesto que sí, este estamos ahí prendidos a la mañana de la radio. Bueno, comenzamos este programa diciendo que tenemos invitados... Para el día de hoy vamos a estar hablando con el maestro de taekwondo, ¿sí? nos vamos a mover a Mar del Plata en unos instantes y vamos a ir transitando el programa, obviamente, vamos a charlar con Orlando Franzoso. Y tuvimos una linda charla, la verdad, yo les voy a eh, contar un poquito, no porque con Orlando nos conocemos de, de profesión, para el que no sabe, yo soy taekwondista, por supuesto, y... Eh, Y nada nos conocemos con orlando eh, él también es colega por supuesto tiene un programa a través de youtube y bueno teníamos ahí una, una nota pendiente la verdad que eh, orlando y leonora y los compañeros de training time se emocionaron cuando éste se enteraron que yo había arrancado en radio siempre obviamente eh, me alentaron y bueno tenía ahí una notita pendiente con ellos y por supuesto que ellos también me han hecho me han hecho la nota a mí si ¿sí? este la van a poder escuchar a partir de este martes eh, si mal no lo tengo entendido a las 22 horas por el canal de youtube en training time TV así que nada y eh, obviamente mandarle un saludo a los muchachos de mar del plata que seguramente estén prendidos eh, a, a las horas del mate por supuesto los invitamos a la ronda a todos Saludar, mira me olvidé eh. saludar también obviamente a, al operador no de del programa de las horas del mate Horacio ríos y también a Ahí que nos dio el pase a Marito Almirón, por supuesto, el paisano que me acuerdo la primera vez que, que había ido, eh, nos había nos había recibido con una con una payasada, así que nada. Mandar saludos también a, a marito Almirón. Estamos habilitando el WhatsApp de la radio 249-447-8411. Comunicate con Radio Ayacucho 99.3 y sí. comunícate con nosotros. Contanos cómo te gusta el mate, dulce, amargo, salado. Bueno, ¿quién, ¿Quién tomaba el mate salado, no? <ríe> eh, y nada, comunícate con nosotros, manda tu mensaje, manda tu audio, sí. Y, y sentite parte de las horas del mate, sentite parte... de de esta ronda que conformamos todos a la mañana. Bueno, vamos con eh, las primeras informaciones de la mañana, ¿sí? tenemos que decir, nos vamos a eh, mover al ámbito deportivo de entrada, ¿sí? porque vamos a hablar del Mundial de Clubes, ¿sí? lo que ocurrió eh, el otro día con la otra llave de las semifinales, ¿sí? tenemos este ya final confirmada, para el domingo a las 16 horas, el Chelsea que venció a Fluminense, y sí, venció al único cuadro sudamericano, el cuadro londinense, lamentablemente no vamos a tener un representante del continente eh, en la gran final de este nuevo Mundial de Clubes, este Mundial de Clubes renovado no vamos a tener tampoco eh, ningún representante de otro continente, el fútbol europeo se muestra dominante por acá, Eh, teníamos al Al Ghilal, teníamos al Palmeras que bueno, lamentablemente cayeron todos en la misma llave y salió el Chelsea como este el principal candidato a la gran final. Por el, por el otro lado tenemos al campeón de la Champions, al Paris Saint-Germain que viene de dominar al Inter de Miami 4 a 0, venció también al Bayern Munich 2 a 0 y destacar también lo que ocurrió con este el pibe Jamal Musiala, ¿sí? que tuvo una fractura de tobillo horrorosa. Si ustedes vieron este los cuartos de final del PSG contra Bayern Múnich, sabrán que al final del primer tiempo, Jamal Musiala fue a disputar una pelota cerca de, del área del cuadro parisino, cuando jean Gianluigi Donnarumma ¿sí? salió mal, tuvo una mala salida, y cayó con todo el cuerpo sobre el pie de Musiala, causándole una fractura de tobillo horrorosa, que encima... Eh, es de esas lesiones que se ven este por fuera, no es que eh sí, sí, la fractura es por dentro, sino que también se ve de por fuera, ¿no? Para el espectador cómo está todo el pie doblado y da una impresión este para más de uno, te vas a acordar de esas lesiones horrorosas, ¿no? Que hay en el en el mundo del fútbol, me vas a acordar a una que ocurrió en la Libertadores cuando el mítico lateral izquierdo de este ex ex Real Madrid Marcelo pisó al jugador argentino, Luciano Sánchez, luxación completa de rodilla, una impresión tremenda la esa, esa lesión, creo que fue la más fuerte que yo he visto este, en, el, en los deportes, esta lesión, así que eh, muy fuerte la verdad, eh, la lesión que tuvo Musiala, seguramente algo que, que le marque la, la carrera al, al joven alemán. Bueno, seguimos hablando de, del último partido que tuvo el PSG, 4 a 0, le ganó a nadie más ni nadie menos, que al Real Madrid, hablamos del mejor club del mundo, ¿sí? Eh, ¿Qué decir, no? Un baile absoluto por parte del cuadro parisino que hasta el año pasado no daban nada, no daban una ficha porque el PSG salga campeón en absolutamente todo. ¿eh? Una una locura lo del cuadro parisino y el que se quiere meter abajo de la tierra, el que dice tierra, trágame, por favor... Es Kylian Mbappé, ¿no? Que le tocó enfrentar a su ex-club en las semifinales del Mundial de Clubes, que incluso había dicho que se fue del PSG para ganar todo con el Real Madrid, que quería salir campeón de la Champions, campeón de la Liga, campeón de la Copa, el rey campeón hasta de la Copa Coca-Cola con el Real Madrid, y no ganó nada, no ganó nada Mbappé, y hasta lo eliminó su ex-club, lo eliminó el Paris Saint-Germain, algo insólito, la, la, la, la verdad, el caso Kylian Mbappé, que cumplió su sueño, pero ¿a qué costo? A ver al PSG alcanzar su primera Champions sin él y pensar que en su momento tenían a jugadores como Lionel Messi, como Neymar, como Donnarumma también, por supuesto, eh, llegaba muy joven al arco este del PSG, se disputaba el puesto con Keynor, con Keylor Navas, eh, pero una, una locura el plantel que tenía... El PSG Sergio Ramos también mira, me estoy acordando de, de nombre Sergio Ramos y una locura la verdad del el plantel del PSG y ver este figuras hoy en día como Ousmane Dembélé que hasta an, hasta el año pasado era suplente en el Barcelona, se la pasaba este en el club Laurana en el hospital y quién te iba a decir que hoy en día Ousmane Dembélé es el principal candidato a ganar el Balón de Oro, o sea, es una una locura la verdad este lo de, lo de la actualidad del cuadro parisino, ¿no? que se ha este levantado de la mano de Luis Enrique, ¿no? que ha sabido levantar la Champions con el Barcelona por allá en 2015 y por supuesto que con este nuevo proyecto aspiran a atención a ser el primer club en toda la historia en ganar un septete, un septete, recordemos que clubes que han ganado un sextete sí son el Barcelona en 2009 y el Bayern Múnich en la temporada 2020 si sí, el Barcelona de la mano también de Lionel Messi y compañía eh, una locura la verdad lo, de, lo del PSG que puede ganar un septete si ganan el Mundial de Clubes si ganan la Copa Intercontinental y si ganan la Supercopa Eh, europea porque ya fueron campeones de la Ligue 1, ya fueron campeones de la Champions League ya fueron campeones de la Supercopa Francesa y de la Copa Francesa así que este una, una locura lo del Paris Saint Germain le recordamos a la gente, si sí, eh, los horarios y el día de la final va a ser mañana va a ser el día domingo a las 16 horas sí, este la final de este nuevo Mundial de Clubes que se ha renovado Y nos ha dejado buenas sensaciones, la verdad. Hablando de fútbol, tenemos que decir que el día de ayer arrancó la Liga Profesional Argentina, arrancó el torneo clausura, sí, con Aldo Sivis, Central Córdoba, y Talleres contra eh, Santiago, eh, contra San Lorenzo Almagro, disculpas. Eh, un Talleres que, bueno, tiene como novedad eh, la destitución de su DT, Diego Coca, a tan solo 42 días de haber asumido como DT, cobró un mes de sueldo y se fue Diego Coca. O sea, caso insólito justamente el de eh, el ex DT de, de, de Talleres, ¿no? Y bueno, ahora eh, llegó al rescate, nadie más ni nadie menos que Carlitos Tevez, que tuvo su primera experiencia como DT de, de El Rojo, de Independiente, el Rey de Copas. Y, y bueno, ahora está dirigiendo a la T, al cuadro cordobés. Eh, vamos a repasar un poquito los partidos que vamos a tener el día de hoy y el día de mañana. Sí, fútbol de fin de semana a las 16 horas. Rosario Central ante Godoy Cruz a las 18.30 horas. Gimnasia de Grima de la Plata se enfrenta a Instituto de Córdoba y Huracán se mide ante otro cuadro cordobés. Hablamos de Belgrano. Y a las 20.45 horas cierran el día Racing Club ante Barracas Central en el Cilindro de Avellaneda. Para mañana, para el día domingo, arrancamos a las 14.15 horas con Sarmiento de Junín recibiendo a Independiente de Avellaneda. 16.30 horas Atlético Tucumán en su casa recibe a San Martín de San Juan. Independiente Rivadavia recibe a Ñulsol Boys en Mendoza. Argentino Juniors se mide en una complicadísima primera fecha con Boca que presentó a Leandro Paredes, ¿sí? Hablamos de este el campeón del mundo que viene de jugar en el fútbol europeo, que viene de jugar en la Roma, hablando, por supuesto, otro campeón del mundo que fue presentado Eh, el día lunes hablamos del Fideo Angelito Di María, que hoy va a ser su, su regreso al fútbol argentino a las 16 horas, como decíamos, Santiago Godoy Cruz. Y bueno, veremos este cómo lo reciben eh, a Angelito Di María en su casa, no en el gigante de Arrayito. Continuando con la fecha, tenemos que decir que a las 21 horas el cierre del día lo darán River Plate ante nadie más ni nadie menos que el campeón del torneo argentino. Apertura hablamos de Platense, partidazo la verdad, que veremos cómo está este Platense sin la dupla ganadora, ¿no? Sin eh Orsi Gómez y, y veremos cómo cómo está parado justamente este el calamar luego de haber salido campeón del torneo Apertura. Por supuesto que eh, para el día lunes tendremos el cierre de la fecha, 16:30 horas Deportivo Riestra se enfrenta a Lanús. 19 horas Banfield se mide ante Defensa y Justicia. Y a las 21.15 horas Vélez Arpil se mide ante Tigre. Y Unión de Santa Fe en su cancha recibe a Estudiantes de la Plata. Así pasaban las informaciones deportivas para arrancar justamente la mañana de la radio. Si les parece continuamos con algunas más que tenemos ¿sí? para este ampliar el deporte en, en Radio jacucho en las horas del mate, y bueno, tenemos que decir eh, que hay nuevos testimonios acerca de la causa eh, del accidente de Diego Jota, primero obviamente destacar eh, que el Liverpool le va a pagar dos años de sueldo, a, a la familia de Diego Jota, la verdad, lindo gesto por parte eh, de los Red, por supuesto, por las despedidas que han tenido eh, por todo el mundo, no Diego Jota y su hermano Andrés Silva, que han tenido un fuerte accidente en el Lamborghini Urus, y ahora han salido nuevos testimonios que, atención, se contradicen a la primera versión que justamente nos dieron de los hechos, así que vamos a prestar atención a esto luego de que la Guardia Civil Española consignara en un primer informe que el accidente fue debido a un exceso de velocidad en relación con el límite eh, autorizado recordemos que esto fue en la autopista de Zamora el accidente de Diego Jota en un Lamborghini Urus junto a su hermano Andrés Silva aparentemente el futbolista de 28 años de Liverpool era quien este manejaba el volante y bueno, eh, uno de los neumáticos se pinchó Eh, descalzaron, no salieron de la calzada y causó un accidente que prendió fuego el auto de una manera este horrorosa la verdad eh, pero bueno dos testigos ahora aportaron nuevas versiones que como decíamos contradicen la hipótesis policial, ¿no? que es la del exceso de velocidad, por un lado el camionero portugués José a alexo duarte si ¿sí? detalló que minutos antes del accidente había sido sobrepasado por el auto Sí o sea dio J pasó justamente a este camionero a, a José al alexio duarte y que el mismo circulaba a velocidad moderada o sea que para este testigo venían bien ¿eh? por la carretera además contó que que al percatarse de lo sucedido, bajó de su camión para intentar extinguir las llamas, pero le fue imposible. Además, reveló que otro conductor presenció el momento preciso del despiste del Lamborghini. Así que eh, hay varios testimonios no este en la autopista de Zamora. Por otro lado, José Acevedo, el camionero que grabó el video del auto en de llamas, respaldó dicha versión y remarcó que el futbolista y su hermano no circulaban con exceso de velocidad, así que eh, por ahora las primeras pericias policiales se estarían contradiciendo con los primeros testimonios de personas que presenciaron el hecho, no el hecho previo también por supuesto, como venían circulando por eh, la carretera eh, justamente los dos futbolistas portugueses, porque obviamente el hermano Diego J jugaba en la segunda división de Portugal, así que ahí pasaban un poquito las noticias deportivas eh, por la mañana en la radio para arrancar con todo el deporte, ¿sí? para arrancar bien movido las horas del mate. Tenemos más, por supuesto, pero nos vamos a ir con el primer tema, así vamos a arrancar con algo tranquilo, como arrancamos el primer programa, el volumen 1 con rock nacional, con este tema que dice así, de la mano de Horacio Rivas. Muy bien, así pasaba el primer tema, en las horas del mate sí hablamos obviamente de, de música ligera, de soda stereo, qué decir de este tema, ¿no? Muy recordado tema de la de la banda, ¿no? De Gustavo Cerati, eh de -Voz, y obviamente, eh, tema que fue publicado el 15 de octubre de 1990, eh, 90, sí, es este una una bueno, una eminencia en el tema del, del rock sudamericano, ¿no? Este este tema de, de la banda Soda Estéreo. Así que de muy buena manera arrancamos las horas del mate con este primer tema, por supuesto que también fue muy homenajeado este tema, ¿no? Me hace acordar este no sé si si ustedes recuerdan algún otro homenaje que ha recibido este de música ligera, ¿no? de Soda Estéreo. Eh, me hace acordar al homenaje que le que había hecho Coldplay, sí el 28 de octubre de 2022 cuando habían tocado este en river play no cuando chris martin este y su banda habían tocado justamente de música ligera en frente de un estadio repleto no un monumental repleto no este eh, de, de river que, que bueno la verdad a pesar de que bueno fue un lindo lindo homenaje no por parte de la banda este británica no eh, surgieron las críticas porque bueno obviamente la pronunciación dentro de, de todo no no es la mejor no recordemos que eh, el acento este, del inglés no tiene nada que ver con el español pero uno que sí resaltó mucho y, y me gustaría recordarlo también fue el que había hecho este la banda italiana de, de manesquino, el vocalista Damiano David y su banda, eh, toda, toda, toda la banda italiana en general, Cuando llegaron, cuando habían venido a Argentina en 2023 tocaron también música ligera y este sorprendió, sorprendió un montón justamente la banda porque bueno, obviamente la pronunciación del lenguaje italiano, ¿no? Es muy parecida a la del argentino, de hecho, la tonada argentina también viene de, del italiano, ¿no? Y y bueno, Eh, justamente sorprendió un montón no este la, la performance de damiiano david por ahí para los que no conocen esta banda después vamos a estar pasando un temita de, de manesquín y un temita también de Coldplay. si ¿sí? eh, esto esto después lo vamos a pasar después no cuando estemos con la música eh, internacional no así que tenemos esta muy buena manera de arrancar las horas del mate y ¿sí? en radio jacucho 99.3 con Soda Estéreo de Música Ligera. Vamos con un tema más, si les parece, seguimos con esta onda de, de rock nacional. Vamos ahora con Me Gusta, de Ciro y los Persas, que dice así... Me gustan tus ojos, tu intensidad... Me gusta que vengas por un trago más Me gusta tocarte sin intención ja. Me gusta tu historia de resurrección Escuchamos, creo, de Callejeros y ¿sí? seguimos con esta onda de eh, rock nacional. Pero me parece que para el próximo bloque musical le vamos a dar entrada a lo internacional. ¿sí? Hablamos, si les parece, de, de argentinos alrededor del mundo. sí Porque obviamente los argentinos siempre nos destacamos. No importa la disciplina, no importa qué estemos haciendo, siempre hay un argentino que que se destaca por sobre todas las cosas, y obviamente también los emblemas argentinos se destacan. Tenemos que hablar primero de bueno coronaciones de gloria que tienen los argentinos, y nos vamos a ir justamente para el mundo de los cubos Rubik, ¿sí? Conocemos a Leandro Martín López, quien tiene 21 años y logró la medalla de oro en la categoría Megamix, en un torneo internacional, un torneo de talla mundial, de Cubos Rubik. ¿Eh? El Mundial de Cubos Rubik se llevó a cabo en Estados Unidos y Martín logró coronarse campeón en una de las disciplinas más complejas del Speedcubing, si hablamos de la categoría Megamix. Tuvo un promedio final de 26 segundos con 31 milésimas, superando a competidores que actualmente tienen récords mundiales y llevó la delegación argentina, obviamente, a lo más alto del podio, la bandera flameante, obviamente, como lo estaba eh, en el 9 de julio, ¿no? Que bueno, tuvimos este el, el 9 de julio el día de la patria, espero que lo hayan pasado bien en el día de, de la patria a puro pastelito, a puro locro a pura comida argentina como tiene que ser y a puro mate, por supuesto también no tiene que faltar el mate y menos en las horas del mate seguimos hablando de esto sí la competencia justamente el campeonato mundial de cubos Rubik se realiza cada dos años reuniendo a los mejores cuberos del mundo y en la edición anterior celebrada en Incheon en Corea del Sur Martín logró la medalla de plata en la misma categoría o sea en categorías eh, mega mix sí así que eh, teníamos esta esta noticia de argentinos alrededor del mundo y por supuesto que vamos a dar un salto bastante coherente sí porque de lo cub Rubik nos vamos al mundo del espacio nos vamos al espacio ¿sí? nos vamos este con noticias y ¿sí? que involucran a Noel de Castro, ¿sí? Tiene 26 años y es ingeniera biomédica y justamente se encuentra entrenando en Estados Unidos para convertirse, en, atención, ¿eh? la primera astronauta argentina, ¿sí? Este es este oriunda de Salta y fue seleccionada para Project Possum y recibió justamente el respaldo del, de la CONAE para lograr capacitarse y aspirar a una misión eh, privada en el espacio en 2027, así que podríamos tener argentinos tocando la luna, ¿sí? Atención con eso, sí, porque bueno, los argentinos también llegamos al espacio. Imagínense una bandera como está la de Estados Unidos, imagínense una bandera argentina clavada en la luna, ¿eh? Atención, atención, puede ser que los argentinos lleguemos hasta, incluso incluso hasta allá, mira hasta hasta la luna, ¿eh? Bueno, seguimos hablando justamente ahora de, del espacio, pasamos justamente a una historia regional, ¿no? Estamos hablando de justamente de religión, vamos a hablar ahora, eh, hablamos de una persona en Tandil, que justamente vivió allá sus años de joven, y podría justamente ser reconocida como santa, ¿sí? Podríamos tener Justamente un, un santo argentino justamente un santo que proviene de Tandil. Hablamos de eh, Cecilia María de la Santa Faz, la carmelita descalza que falleció en 2020 el 2016, perdón, ya en el 2016, me al futuro, con una sonrisa en el rostro pese al dolor del cáncer. Sí, falleció de cáncer este y dio un paso clave hacia los altares. La iglesia inició oficialmente eh, su causa de eh, beatificación y cruzamiento canonización. Lo que muchos no saben es que Cecilia vivió en Tandil, donde estudió enfermería y dejó una profunda huella en la ciudad. Su historia de fe comenzó en San Martín de los Andes, donde atravesó ciudades como Azul también y Río Mayo, hablando de, de la región, y encontró su lugar en un monasterio de Santa Fe. Su vida inspira a miles por su alegría, entrega y amor por Cristo, incluso en el medio de este el sufrimiento. Así que, podría ser eh, que tengamos justamente eh, una, una santa de, de la zona, una santa de la región, acá tenemos más datos, justamente decíamos que falleció en 2016 a los 42 años, producto de un cáncer de lengua. En 2004, la arquidiócesis de Santa Fe pidió iniciar el proceso de gratificación y canonización de la religiosa. Eh, Cecilia Sánchez Sordono, como es su nombre justamente mencionado, Eh, de nacimiento, su nombre de bautismo, vivió parte de su juventud en Tandil, donde había sido destinado eh, su padre, quien se desempeñó como jefe de la base de apoyo logístico del ejército. Eh, así que tenemos ahí más datos. De, de Puede ser que tengamos un santo reconocido por la iglesia de Tandil. Obviamente que los argentinos llegamos a todos lados y a muchos más. Hablando de Argentina, nos tenemos que trasladar ahora al mundo de los autos, ¿sí? al mundo... Eh, fierrero, ya que el sábado 5 de julio justamente cortamos la transmisión y se llevaba a cabo el Track Day en el Autódromo de Buenos Aires y sí, en el Oscar Juan Gálvez 80 autos totales en pista, sí, hablamos de autos deportivos, exóticos, track cars, eh, este, tuneados también, por supuesto, de todo un poco que hubo para disfrutar justamente en el Track Day de, eh, el autódromo de Buenos Aires, y recordemos que esto ocurrió el 5 de julio, ¿eh? así que obviamente que para eh, los hierreros es un evento muy importante. Ahora, la próxima fecha sí va a ser del 9 al 10 de agosto, hablamos de Track Days en Termas de Río Hondo, circuito muy emblemático justamente hoy para la Argentina porque es este el, el único circuito que tenemos aquí que alberga una categoría de deporte motor a nivel mundial. Hablamos de eh, MotoGP, obviamente, eh, en el circuito de Termas de Río Gondo. También, más adelante, vamos a hablar de Fórmula 1, sí porque eh, hay una noticia muy importante sí que tiene que ver con Red Bull. Seguramente la habrán escuchado... En el picadito, sí, la comentábamos el día el día jueves, pero ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Hablando de deportes, tenemos que hablar de fútbol, ¿sí? Porque eh, si seguimos hablando de, de la zona, si ¿sí? hablábamos justamente de, de la santa que, que puede ser reconocida, ¿no? Que ha vivido en Tandil, tenemos que hablar también de una noticia que se hizo conocida durante la, la semana pasada que tiene que ver con River Plate, ¿sí? que dio un paso justamente clave en su política de retención de jóvenes talentos, de jóvenes talentos. Quizás ya ya deben de saber más o menos para qué lado estamos yendo, ¿no? El Club de Núñez anunció justamente había anunciado la renovación de contrato del Valcarceño, si hablamos de un chico de Valcarce, Juan Bautista Dadín, una de las mayores promesas de la cantera millonaria hasta el 31 de diciembre de 2028. Pero lo que realmente sorprendió al mercado, fue el monto de su cláusula de rescisión, o no el monto que le puso eh, River Plate que parte en 100 millones de euros atención, 100 millones de euros y puede escalar hasta los 120 millones en circunstancias especiales, si esto rompe completamente los récords que había en Argentina y pone justamente a Juan Bautista Dadinzi, este de Oriundo de balcarce como el jugador con la cláusula máscara en la historia del fútbol argentino. ¿eh? Atención con esto. Dadín, delantero categoría 2006, surgido en los patos de Valcarce y en la liga marplatense de fútbol C... ¿sí? Eh, gente gente que estuvo en la zona no eh, sobre todo eh, hablamos también, bueno, si recordamos figuras de Real Play que estuvieron en la zona tenemos que obviamente hacer memoria de Franco Mastantuono, ¿sí? de el Diablito Echeverry que por ejemplo jugaron el torneo nacional no de que se disputa acá en Ayacucho que organiza el club atlético, eh, pero bueno seguimos este hablando de Juan Bautista Dadín decíamos que tuvo su paso por los Patos de Balcarce, la Liga Marplatense de Fútbol he seguido de cerca por, por clubes eh, europeos debido a su potencia física, su técnica en espacios reducidos y una capacidad goleadora que ya lo hace destacar en los entrenamientos con el plantel profesional con esta renovación, River deja en claro que no quiere repetir errores del pasado y apuesta fuerte a consolidar figuras desde casa, así que eh, tenemos tenemos esta esta noticia destacada, ¿no? entre Eh, bueno, gente, gente de la región no argentinos haciendo récords, y sí, tenemos a Juan Bautista Dadín, quien se convirtió con su cláusula de rescisión en el futbolista con la mayor cláusula justamente en la historia del fútbol argentino y tanto curioso no, no debutó todavía en primera, eh no ha debutado todavía Juan Bautista de en primera división, pero de igual manera Marcelo Gallardo ya lo tiene bajo la lupa y no se descarta que tenga minutos en este próximo torneo clausura que justamente eh, arrancó hace poquito, teniendo en cuenta que Sebastián Driuzzi se encuentra lesionado y que el presente de Miguel Borja no es el mejor del mundo. Así que la idea que tiene justamente Dasha es que vaya sumando experiencia con el grupo sin apurarlo, pero entendiendo que su talento necesita rodaje competitivo cuando antes, porque sí, obviamente, si le pones una cláusula de 100 millones a un joven tenemos que ver de qué es capaz, así que eh, veremos veremos qué tal le va justamente a esta nueva promesa que este, ha destacado river Riverplay con esta cláusula de 100 millones de euros, Juan Bautista Dadin. Tenemos más pedidos de oyentes, ¿sí? Acá tenemos... Mirá, nos viene como anilla al dedo este porque eh, nos da también pie para abrir el, el bloque internacional que tiene que ver con una canción que nos piden acá, Joaquín Sabina, 19 días y 500 noches, ¿sí? un tema de, de Joaquín Sabina, ahora en instantes le vamos a decir, ahora a Ríos Rivas que nos prepare ese tema, ese tema Ike. Sí, para este poder escucharlo. Tanto curioso, mira, me hace me hace acordar justamente estos cantantes españoles. Mi segundo nombre es este Ismael, para el que no sabe yo soy Lautaro Ismael. Y bueno, mi mi mamá fue la fue justamente la, la que me puso este nombre, que le mando un saludo. que adivinen por qué justamente que me acaba de acordar de Joaquín Sabina? que fue por Ismael Serrano. Yo pegué mi mail por Ismael Serrano. No sé si a alguno de ustedes le pasa lo mismo que tiene este su nombre debido a algún cantante, a algún famoso que justamente eh, le gustaba a sus padres. De hecho, Lionel Messi se llama Lionel por Lionel Richie, el cantante que justamente le gustaba a la familia, a los padres de, de Messi, ¿no? Así que eh, fíjense ustedes que es lo más normal del mundo. Hasta Messi tiene justamente eh, nombre inspirado en un cantante. Así que, eh, no sé, datos datos eh, curiosos, datos eh, de, de la vida, ¿no? Ahora sí, le vamos a decir a Horacio Rivas que ponga ese tema de Joaquín Sabina, 19 días y 500 noches, que dice así. Muy bien, muy bien, ahí escuchamos, sí, eh, a Joaquín Sabina, 19 días y 500 noches, sí, justamente el tema que lleva el nombre de su duodécimo álbum de estudio, ¿eh? que vendió más de 500.000 ejemplares, sí, fue este salido a la luz en 1999, hace 25 años, va a cumplir justamente 26 este 2025 ejemplares, cuando sea el 6 de septiembre. Tardó siete meses sí eh, para grabarlo y justamente luego de, de que salga, no fue galardonado meses después de la aparición del disco con el premio Ondas al Mejor Artista Español de 1999 y además el disco 19 días y 500 noches se encuentra en el puesto 7 de la lista de los 50 mejores discos de rock español de la revista Rolling Stone. En España, sí, que ahí escuchamos justamente una de las voces más reconocidas del país europeo que tiene que ver con Joaquín Sabina, sí, 19 días y 500 noches. Eh, hablamos un poquito más de noticias locales, sí, hablamos un poquito de Ayacucho, sí, tenemos que hablar de, bueno, algo que, que se dio a conocer durante el, el fin de semana, ¿no? que tiene que ver eh, con el alejamiento del cargo, sí, de Diego... Villalba, así como director de tránsito municipal, eh, justamente tras una denuncia de una trabajadora, ¿sí? eh, a partir de justamente el primero de julio, quien asumió las acciones fue Mauricio Javier P. de Monte, quien fue designado como nuevo director de tránsito de la Municipalidad de Ayacucho. Un poquito de datos, sí, acerca de este nuevo director de tránsito municipal. Tiene 46 años y llega desde Tandil donde prestó servicio durante 15 años en el ejército argentino. Desde 2018 formó parte del Área de Control Urbano Vehicular de la Municipalidad de Tandil, sí primero como inspector y luego como encargado. Sí eh, Fue puesto justamente en funciones ya por el Intendente Emilio Cordoñer junto al Jefe de Gabinete, Hermán López, Eh, Naveira, así que eh, ya se están llevando justamente también a cabo eh, reuniones con el cuerpo de inspectores, juzgado de faltas, policía comunal, centro de monitoreo, ayudantía fiscal y otras áreas para coordinar este acciones conjuntas y bueno, ya se, se ha presentado justamente al nuevo director, sí que tiene que ver con eh, Mauricio Javier Pedemonte, nuevo director de tránsito de municipal, ¿sí? Eh, tenemos más noticias eh, locales, sí, tenemos que hablar también de algo que sacudió justamente eh, la ciudad eh, a su montón, sí, hace hace va, a montón. Hace un poquito, sí, que tiene que ver con el incendio justamente de autoservicio Fabián y la vivienda que está eh justamente ahí al lado, ¿sí? que involucra eh, a, a Fabián Beche, ¿no? Pero bueno, justamente este reconocido comerciante de Ayacucho afortunadamente después de después del calvario volvió a abrir su autoservicio ubicado en Sarmiento y Adel Valle luego de atravesar uno de los momentos más duros de su vida, obviamente el incendio que arrasó con su vivienda y también afectó parte de su local. Hacemos un poquito de memoria, así porque el siniestro ocurrió Ocurrió mientras dormía y, según relato se habría originado por unas falla en un sistema de calefacción. Logró escapar por sus propios medios y, gracias a la rápida intervención de los bomberos, alertados por sus vecinos, se evitó que las llamas destruyeran todo el comercio. Así que, eh, nada, tenemos eh, un, un final eh, feliz para una triste historia. Seguimos obviamente con este tema de los problemas de calefacción, si sí, recordemos hace poquito lo que pasó con el monóxido de carbono, esta familia que, que falleció ¿no? justamente por estas eh, fallas de, de calefacción, y bueno, eh, hay que cuidarse no del monóxido y justamente los incendios este invierno con el tema de las estufas, sí porque están, están a la orden del día lamentablemente. ¿Algo de consejos? que podemos dar desde bomberos voluntarios justamente que nos recuerdan mantener limpias las estufas y chimeneas, que no duermas con estufas a gas o leña encendidas, que ventiles, obviamente, siempre los ambientes, siempre hay que ventilar los ambientes, que uses detectores de monóxido y evites secar la ropa sobre las estufas porque obviamente puede este ocurrir un incendio. Y ante cualquier emergencia, sí, cualquier sospecha que tengas, sí, cualquier emergencia que vos veas, llama al 100, llama a los bomberos voluntarios de Ayacucho, sí, para poder este controlar la situación. Bueno, muy bien, tenemos que hacer un poquito de memoria también con el tema del programa porque habíamos dicho al principio que íbamos este justamente a escuchar temas de Coldplay y de Maneskin, justamente recordábamos Este, los homenajes que le habían hecho a Soda Stereo con el primer tema, justamente salió el tema eh, hablamos de, de música ligera así que vamos primero con una canción de la banda británica así con una canción de Coldplay A Sky Full of Stars que dice así gonna give you my heart Cause your a sky Hoy ven muy bien ahí escuchamos A Sky Full of Stars de Coldplay, sí, un tema de los más conocidos que tiene la banda británica, así que ahí pasaba justamente un tema más de talla internacional por la mañana de Radio Chacucho por las horas del mate. Así que vamos a cumplir también con lo que dijimos, y vamos con el siguiente tema que es este de la banda italiana Maneskin, sí, Begging. Así que Horacio Rivas, por favor, pone la música así y deja que suene dice así... Put your love in You let me go, yeah, to my feel you get me, no Anytime my see you, let me know By the plan and see, just let me go I'm on my knees when I'm baking Cause I don't wanna lose you Hey, yeah Cause I'm baking, baking you Put your love in the hand out, baby I'm baking, baking you Put your love in the hand out, don't lie I need you Tried so hard to be your man, the kind of man you want in the end, only then can I begin a live again, an empty shell I used to be, the shadow of all my life was hanging over me, a broken man that I don't know, one evil Why the bottom, why the basement Why we got good shit, don't embrace it? Why you feel for the need to replace me You're the wrong way, trying gonna get a good I'll end up in a picture, telling where we could be at Like a heart in the best way, shit You think of it away, you'll have and you turn to face But I keep walking on, keep opening the door Keep on before that the dog is yours Keep also home, cause I'm the one to left in the broken home, god I'm begging mm -hmm, yeah, yeah, I'm begging, begging you stuff put your love in the hand now, baby I'm begging, you So put love in hand out, darling And I'm fighting hard to hold my own Just can't make it all alone I'm holding on, I can't fall back I'm just a call, but you, your face is like I'm begging, begging you but you love in hand out, baby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 Muy bien, muy bien, ahí escuchamos Beguin, ¿sí? De la mano de Horacio Rivas en Operación Técnica, ¿sí? Eh, habíamos dicho que íbamos a pasar un tema de esta banda italiana debido al homenaje que le habían hecho a Soda Stereo con de música ligera aquella vez que estuvieron en Argentina. Tenemos que decir que Beguin, bueno, no es eh, canción original de ellos, sino que Eh, fue escrita por Pop Gaudio y Peggy Farina para la banda estadounidense The Four Seasons, eh, incluida originalmente en su álbum New Gold Hits y publicada como sencillo en febrero de 1967. Más tarde, la banda italiana Simon sí, Eskin realizó una versión de Peggy en 2017 durante su participación en la undécima temporada de la versión italiana del programa The X Factor. Dicha versión fue posteriormente incluida en su primer miniálbum titulado Chosen, que salió el mismo año en 2017. Aunque no fue lanzada como sencillo, la canción ingresó al listado semanal de éxitos en Italia en 2018 y fue certificada con disco de oro después de que Manesquín ganara al Festival de la Eurovisión 2021 Beijing comenzó a ganar notoriedad en los diversos servicios de streaming y se viralizó a través de bueno las redes sociales. Así que ahí escuchamos un poquito de las bandas que homenajearon a Suda Estéreo eh, durante su paso por Argentina. Seguimos hablando de más y vamos ahora al ámbito deportivo porque lo habíamos dicho, si ¿sí? lo teníamos ahí este preparadito, vamos a hablar un poquito de Fórmula 1, sí porque durante el 9 de julio el miércoles 9 de julio, justamente cuando todos los argentinos estábamos concentrados en el locro, en los pastelitos, en las empanadas, ¿sí? en el mate, en las comidas argentinas, en el Día de la Patria, Red Bull anunció que despidió a su director de equipo, que lo ha sido por más de 20 años. Christian Horner fue despedido después de 20 años en el equipo el miércoles con efecto inmediato, es decir, que fue despedido el miércoles y no tomaba efecto el jueves, el viernes, hoy, mañana, eh, el pasado o el mes que viene. No, en el momento que se dijo que Christian Horner estaba despedido, fue despedido. No hacía más nada en Red Bull. Eh, justamente la escudería no dio un motivo para el despido de Horner, pero le agradeció en un comunicado y agregó que eh, el ex piloto de 51 años seguirá siendo para siempre una parte importante de de la historia del equipo, quizás la persona más importante en la historia de, de Red Bull con su incansable compromiso experiencia, conocimientos y pensamiento innovador, ha sido fundamental para para consolidar a Red Bull Racing como uno de los equipos más exitosos y atractivos de la Fórmula 1. Eh, hablamos un poquito de estadísticas, ¿sí? si les parece, porque tenemos que decir que durante el tiempo que el británico estuvo al mando, es decir, se unió a la Fórmula 1 en 2005 cuando Fernando Alonso salió campeón, justamente ganándole el título a Michael Schumacher. ¿sí? Durante el tiempo que el británico estuvo al mando, Red Bull ha tenido un éxito tremendo, ganando... Ocho campeonatos de pilotos, ¿sí? si ustedes hacen memoria, por allá entre 2010 y 2013, dominó el alemán Sebastian Vettel, ¿sí? este, ganando cuatro mundiales consecutivos. Y bueno, ahora Max Verstappen, que se ha convertido justamente en la fuerza de la escudería, ganando los últimos cuatro campeonatos. Además, también ganaron seis este, campeonatos de constructores, tuvieron 124 victorias en grandes premios, 107 pole positions y 287 podios con Horner al mando. Una verdadera locura lo que consiguió el británico con la escudería austriaca, que lamentablemente le tiene que cerrar ...las puertas eh, de su oficina. Ahora, Lauren Mekis, quien trabajaba para el equipo hermano de Red Bull... ...la escudería B, podría decir, Racing Bulls... Eh, ...reemplazará a Horner como director de eh, el equipo. Así que ya tenemos también reemplazo para Horner, que es Lauren Mekis. Bueno, obviamente que no todo en esta historia... Es este color de rosa porque en los últimos años la etapa de Horner en Red Bull ha sido bastante controvertida, la verdad, ya que la escudería le había iniciado una investigación independiente en febrero del año pasado, después de que Horner fuera acusado de tener un comportamiento inapropiado hacia una empleada justamente del equipo de carreras que no ha sido identificada. Horner... Fue posteriormente absuelto de cualquier irregularidad y reiteró su negación de las acusaciones tras la distribución de supuestos mensajes filtrados a miembros de la comunidad de la Fórmula 1 en Google Drive. Eh, el despido de Horner también se produce en medio de rumores de que Verstappen podría dejar Red Bull al final de, de esta temporada. Eh. Sin embargo, el piloto neerlandés ha rechazado repetidamente la oportunidad de comentar sobre su futuro. Horner también se había mantenido firme en su convicción de que Vertapen seguiría en Red Bull, pero veremos eh, qué pasará, ¿no? Porque Red Bull se ha estado desmoronando estos últimos años. Sí, si ustedes miran para atrás, en 2023 tenían nombres importantes como Adrian Newey, que actualmente Newey está este eh, en Aston Martin, en un proyecto muy prometedor, que está apostando con Fernando Alonso y Lance Stroll eh, para las nuevas regulaciones que habrán este en 2026. Así que veremos qué propone Aston Martin. Yo la verdad le echaría un ojo en cuanto se den a, al, al efecto las nuevas este, regulaciones en los monoplazas. Pero bueno, seguimos hablando de Red Bull porque obviamente eh, se han estado desmoronando las cosas en la escudería, ¿sí? eh, hubieron problemas con el papá de Max Verstappen, que como bien decimos eh, está justamente con rumores de, de irse a Mercedes, y ¿sí? Toto Wolff eh, ya lo quiere y lo quiere en su equipo, Toto Wolff ¿sí? se dice que ya está en conversaciones con Toto Wolff, Eh, Verstappen no ha dicho nada sí se ha mantenido bastante neutro este con sus declaraciones ni frío ni caliente, tibio se mantuvo Verstappen tibio eh, además también se, se aumentó la polémica después de que se conozca la cláusula que tenía Verstappen para este salir de la escudería, que era estar fuera del top 3 a mitad de año cosa que incluso pudo haber pasado en este último gran premio de Silverton que ganó Lando Norris eh, pero lamentablemente no pasó, simplemente George Russell tenía que terminar con 10 puntos por encima de Verstappen para que justamente eh, descienda a la cuarta posición el piloto neerlandés actualmente campeón del mundo, así que eh, bueno, decimos que Christian Horner fue despedido de este la escudería que bueno, eh, lo dio lo dio todo justamente por su, su escudería, sí, lo dio todo justamente por Red Bull y su legado Y a pesar de todas las polémicas que han ocurrido estos últimos años, a pesar del estado de Red Bull, un estado de crisis, quizás estemos viendo el peor Red Bull de toda la historia, pero Christian Horner sin dudas se merece una placa ¿eh? este en la historia de Red Bull, quizás el hombre como dije más importante en la escudería austríaca. Hablamos un poco ahora de, de espectáculo, hablamos un poco de famosos y hablamos también de apuestas ilegales, porque como sabemos Las apuestas ilegales han sido, bueno, eje de, de los jóvenes en estos eh, últimos tiempos. Eh, la ludopatía también tema muy a tratar, eh, sobre todo en la ciudad de Ayacucho. También se han dado ciertas ciertas charlas también acerca de, de ludopatía, que, que yo me acuerdo también. Creo que he asistido alguna alguna de ellas eh, como, como parte de estudiante en la escuela. Pero bueno, eh, tenemos que decir, ¿no? que la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar, hablamos también de, de figuras conocidas, de figuras famosas, eh, encabezadas justamente por Juan Rosas, esta Fiscalía, llevó adelante la causa de 110 expedientes sobre influencers que promocionaban plataformas de juego ilegal, ¿sí? También la, los influencers, también tema muy importante, ¿no? Porque es lo que los chicos consumen en redes sociales y ¿sí? lo que ven y eh, se tiene que reflejar un contenido sano, la verdad, en, en redes sociales, no, de apuestas ilegales, Así que los influencers lamentablemente la ligaron. Fueron 16 en total los que grabaron eh, justamente un, un video, eh, obviamente promocionando que es juega ilegal, que no apuesten de manera ilegal, que la ludopatía es un problema. Y acá tenemos algunos de los nombres más destacados. Wanda Nara, Elegante, Flor Viña, Sasha Ferro, eh, Lola Tomasewski, Eh, y tenemos acá muchos más, si sí, sigue la lista, Bárbara Silenci, eh Nicolás Montrinas, entre otros, justamente fueron imputados. Sin embargo, lograron llegar a un acuerdo, como bien dijo, como bien dije con la justicia, para grabar y difundir videos de concientización como parte de una reparación este simbólica hacia la sociedad. El acuerdo firmado fue grabar un video con su imagen y voz para alertar sobre los peligros Eh, debe publicarse en formato historia durante tres días y permanecer en los muros de sus redes sociales por al menos un mes esto eh, fue afirmado durante eh, por el fiscal general que se consideró justamente apropiado que los influencers reparen el daño causado a través del mismo medio que donde lo produjeron así que eh, tenemos bueno el, el video acá donde aparecen las figuras que, que acabamos de nombrar y muchas más así que se podría decir que campaña se podría decir a favor de, de los jóvenes para que dejen de apostar de, de, de manera ilegal y bueno, concientizar obviamente que es este, la ludopatía también es una enfermedad, por supuesto, como cualquier otra adicción tenemos más mensajes de oyentes pidiéndonos temitas y por supuesto que les hacemos caso acá nos piden el temita in My Religion de R.E.M. ahí le pedimos a Horacio Riva que no los tenga preparaditos ¿sí? para escucharlo en instantes, ¿sí? Esperamos unos segunditos a ver si, si Horacio lo, lo tiene listo. De paso le decimos a la gente también, le recordamos, que si querés publicitar tu espacio, sí, si querés publicitar tu negocio, emprendimiento, servicio, podés hacerlo, por supuesto, a través de las horas del mate, no lo pienses más. comunícate conmigo mismo, con Lautaro en persona, al 249-4028237 y empeza a publicitar tu espacio en la mañana de Radio Ayacucho. Ahora sí. Horacio Rivas nos tiene el temita preparado, R.E.M. Losing My Religion. Sí, ya hemos pasado la hora de programa y estamos cerca de los últimos minutitos de las horas del mate, ya casi casi que nos quedamos sin agua en el termo, pero seguimos acá, seguimos firmes. R.E.M. Losing My Religion, esto es así, Horacio Rivas. for bien, ya estamos transitando los últimos minutos de las horas del mate, sí, y escuchamos Losing My Religion de R.E.M., sí, esta banda estadounidense de rock alternativo que lanzó como el primer sencillo, justamente esta canción, el primer sencillo de su álbum de 1991, Out of Time, así que ahí escuchamos a pedido de los oyentes Losing My Religion de R.E.M., Hablando de, de música, no tenemos que eh, hacer énfasis en algunas presentaciones que van a ocurrir en la Argentina, pero una presentación bastante peculiar que tiene que ver con el tema religioso, el tema cristiano, y es que también involucra a Daddy Yankee, si así, así es. El ícono del reggaetón mundial Daddy Yankee se presentará este sábado 19 de julio en el microestadio Inglaterra. Eva Perón de Lomas de Zamora como parte del evento Cachorros de León Fire 2025. Obviamente un evento de connotación cristiana. Será un show único y gratuito, pero atención, con capacidad limitada, por lo que es obligatorio registrarse y obtener un código QR a través del Instagram oficial justamente de la campaña que es arroba cachorros de, o sea, sin el sin la E, no, solamente eh, la D, de León. Este encuentro con foco espiritual y de reflexión reunirá a jóvenes, familias y artistas de todo el país. El Big Boss como se lo conoce este por su etapa artística, cerrará la jornada del sábado con un show que marcará una nueva etapa en su vida tras eh, su retiro de los escenarios en 2022. Así que datos importantes para este show de Daddy Shanky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 Así que para este frío les tenemos que dar la bienvenida a la ronda de las horas del mate a los tejidos de la abuela. Sí, para este frío, pasate por Güemes Casi, Babio, y descubrí los tejidos de la abuela. Fabricación propia y venta en local. Prendas de todo tipo. Chalecos, bufandas, gorritos, guantes, todo lo que te imagines. Además, contamos con todos los talles para que este invierno... No pienses en el frío. Contáctate con Rosa Lorey al 2494015426. Los tejidos de la abuela se suman a la ronda de las horas del mate. La lluvia dice que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande Si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que será mi sueños Si el carro que tengo corre a más de mil Que me arrepiento de ser aguafiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y a la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu paso allá en la mesa Para sentir que mal va estar contigo Voy a el al tiempo que no pase Voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle Para esperar a ver si tú regresas sola por buscar mil cosas con mi gran invento y al final de cuento y ahora nada tengo si no estás aquí que no me importa si la casa es grande si me voy de viaje que el negocio es bueno ese era mi sueño si el carro que tengo correa no más de mil que me arrepiento de hacer agua fiesta todos estos años que viví contigo que me perdones si no me di cuenta Que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto allá en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle Para esperar a ver si tú regresas, voy a olvidarme de mí, yo puedo hacerte feliz, nos quedaremos aquí, voy a olvidarme de mí. Bueno, muy bien, estamos eh, para una nota para las horas del mate en Radio Ayacucho 99.3. Me estoy encontrando con un invitado especial, sí, ahora nos vamos a mover al tema deportivo, al tema del taekwondo, sí, el eh, tema del taekwondo zonal, eh, con el preámbulo justamente de el examen que va a tener la Escuela Fénix este 19 de julio, sumado también a los eventos de este, el viernes y el fin de semana, ¿sí? con el Campo Fusion y el torneo que van a tener en Pilar, me estoy encontrando este en llamada, desde Mar del Plata con el Sabonim Séptimo Dan, séptimo dan eh, dueño de la escuela de taekwondo tradicional Fransossi. Orlando Fransossi, ¿cómo estás Orlando? Te damos la bienvenida a las horas del mate. ¿Qué tal Lautaro? Eh, gracias por la invitación. ¿eh? Bueno Orlando, eh, repasar obviamente un poquito primero... Eh, tu carrera en el taekwondo, ¿no? Tenés muchísima experiencia Sí, contanos un poquito cómo arrancaste Sí, cómo inició tu, tu actividad en Mar del Plata Sí, si nos querés iniciar acá, eh, A qué edad este, arrancaste, ¿no? ¿Cómo, cómo iniciaste vos Bueno, este... Hace muchos años, ¿eh? en el siglo pasado podemos decir Que arranqué <risa> No se tira abajo, <risa> no se tira abajo Que el taekwondo es eterno Exactamente Este, bueno... Yo arranqué en el año 1978, un 19 de septiembre Claro, un 19 de septiembre del año 78 en el Club Atlético Quilmes de la ciudad de Mar del Plata, eh, bueno, guiado por, um, por unos compañeros de trabajo que me dijeron, "Tenés que venir a practicar taekwondo." Y bueno, fui a ver una clase, este me gustó la clase, ahí nomás bajé del, del doyanán y fui a la administración del club y ahí nomás me anoté y desde ese entonces desde hace más de 40 años este que practico taekwondo eh la verdad que eh, sí. un, un arte marcial que me atrapó de movida y, y a pesar de a pesar de que muchas escuelas en ese momento en eh, me ofrecieron pasarme, dejar de ese arte marcial y, y e incursionar en otro, eh, siempre lo mío fue el taekwondo WT y, y no me moví de, de este estilo y bueno, hasta el día de hoy. ¿Y qué sintió la primera vez que usted asistió a una clase de taekwondo? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo fue su primer contacto con el arte marcial? Bueno, mira, el primer contacto, eh, nada, estaba por entrar al Doyan a ver la clase Y justo salió un practicante agarrándose al nariz y chorreando sangre Así que imaginate no. que <risa> el, primer contacto, peor, peor. el primer contacto con el arte marciano fue bueno Porque dije, si así me van a tratar a mí Pero bueno, nada, fue, fue un accidente circunstancial Y, y vos sabés que a, a los a los dos meses de práctica entré a mi primer torneo Mirá, eh, me imagino que Mido no lo habrá agarrado si Viendo al que salió con la nariz y todavía está acá No, no, la verdad que no este, Me dijeron, no, no, no te asustes que no es todos los días igual Fue un accidente así que bueno este creyendo en la palabra de, de mi maestro en ese momento el maestro Oscar cargayo este bueno me, me anoté fui empecé a entrenar la verdad que en eh, una alegría y como como te debe pasar a vos en, en, en, en la actualidad no eh, contento y, y aparte bueno en ese momento las clases no eran tan light como ahora eh, yo siempre claro. Siempre le cuento a mis alumnos que eran parecían torturas porque las clases duraban una hora y media, media hora de de precalentamiento y, y no te, en esa época no te dejaban en dos horas o una hora y media o dos horas de clase, no te dejaban ir al baño. este Si no ibas al baño antes de entrar, si querías salir al baño no volvías a entrar a la clase, eran eran muy extremi extremistas las clases ¿eh? y tampoco podías salir a tomar agua, o sea que no podías tomar agua en una hora y media ni podías ir al baño. Claro, sí, obviamente, eh, acompañé obviamente también de la evolución, me imagino que en tema de equipamiento tampoco era lo mismo, ¿no? Cómo era el tema de, del tatami, de los pisos, las protecciones, me imagino que todo también muy diferente, ¿o no? Mirá, eh, el tema del piso, eh, con suerte tenías piso de madera en los gimnasios. Oh, este no había No había piso de goma, obviamente, no había pecheras, no había cabeza, no había nada, no había nada, si te comías un giro en la cabeza, te lo comías y punto. <risa> sí, eh. y bueno, también eso era este un poquito lo que era el taekwondo antes, ¿no? Más rudimentario, ¿no? Sí, este, sí. Más, más más in extremis, como vos decís, y bueno, me imagino que ver este proceso ¿no? de la evolución que hay hoy en día en el taekwondo, no sé, si Bah, ves este un combate de Taekwondo de 1990 por tirarte una fecha sí. eh, a ver un combate de los olímpicos hoy en día, sin dudas es este un cambio muy fuerte que ha experimentado el, el Taekwondo, me imagino que cómo cómo habrá sido usted este, trasladarse de un estilo más fuerte, más rudimentario, a dar las clases con el estilo que hay hoy en día, más este tirado a los puntos con los sistemas electrónicos, este cómo cómo ha sido ver este el paso de, de bueno, mira, eh, nosotros, yo, yo en mi escuela di un, un giro de 180 grados prácticamente, porque bueno, eh, en la actualidad los alumnos de, de nuestra escuela no compiten hasta los 16 años. A los 16 años, si ellos sí. quieren y los padres los dejan, yo los preparo para la competencia, ¿sí? Eh, acá en la ciudad de Mar del Plata no hay... Qué? Disculpame. Sí. ¿Esto por qué? Bueno, te cuento por qué. Es lo mismo que les cuento a los papás cuando llegan con un alumno nuevo. Eh, yo, he, yo he arbitrado peleas este de chicos de infantiles y, y bueno, en una oportunidad tuve que parar una lucha, ir a, a la tribuna y bajar a un padre que estaba parecía que estaba en la cancha de fútbol. Y dice, matalo, matalo, matalo. Entonces bueno, tuve que parar la pelea, sacar a ese padre de ahí. Por ese motivo, para que los chicos tan chiquitos no vivan esa presión, porque tenés la presión del profesor que quiere que ganes, la presión de tus compañeros, la presión de los padres, y encima tenés el otro que te quiere pegar. Entonces, este para que los chicos tan chiquitos no vivan esa experiencia, que muchas veces es traumática, eh, directamente este yo en la escuela nuestra no entran en competencia hasta esa edad. Y actualmente tengo dos chicos que, que representan a la escuela en, en torneos, un cinturón negro y un cinturón puntas rojas, eh, que son adultos. Eh, pero bueno, eh, le he dado un vuelco en ese sentido a la escuela, ¿no es cierto? Es más tradicional. Eh, yo cada tantas clases doy clases teóricas, eh, hace, usamos mucha terminología, yo utilizo... Eh, material de estudio, ¿no? Cada alumno tiene su carpeta con lo que tiene que rendir en su próximo examen. Y, y bueno, y eh, me está yendo bastante bien con ese sistema, ¿eh? Los papás están contentos porque saben que los chicos no se golpean en la clase. este y, y, bueno, y la verdad que nos está yendo bastante bien con ese con ese nuevo sistema de trabajo. Claro, sí, obviamente también preguntarte por esto, ¿no? Porque tus escuelas son tal cuando tradicional. ¿Tiene alguna diferencia...? Con este, el taekwondo WT, o incluso también el taekwondo ITF. ¿Cómo, cómo es este, la escuela de taekwondo tradicional? Bueno, ahí está. Muchas veces la gente se confunde, porque por lo general eh, taekwondo tradicional lo utiliza la gente que practica taekwondo ITF. Eh, y nosotros, bueno, tradicional por ese motivo, ¿no? Porque el, hace mucho hincapié en, en la terminología este en, en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, para los que saben de taekwondo, el trabajamos mucho jamón kirugi, las formas. Eh, y Si bien los chicos hacen trabajo de competencia, pero la palabra competencia no la escuchan mis alumnos. ¿sí? Nosotros todo trabajo de competencia le llamamos trabajo de movilidad. Entonces la palabra competencia directamente no la escuchan en nuestra escuela no van si entras no vas a ver pecheras, no vas a ver cabezales, este salvo estos dos alumnos avanzados que te dije, eh, pero bueno, eh, por eso nosotros le llamamos taekwondo tradicional, ¿no? Mucho mucha mucho trabajo de pumse, mucho trabajo de hanbon kirugi, eh, los más avanzados trabajamos también lo que es el joul no lo, lo que es defensa personal eh, así que bueno nada trabajamos mucho mucho eso mucho la mucha parte técnica eh, y ya te digo la, el trabajo de competencia si bien lo hacen la palabra competencia no la escuchan Bueno, hablando eh bueno, vimos explicar vos qué es el, el taekwondo tradicional y quería volver un poquito para atrás con este tema que vos dijiste de la presión este de los chicos, ¿no? De tu sí. caso que nos comentabas, sí. Este, la verdad, en mi opinión muy acertado lo lo que vos decís, porque bueno, eh, sobre todo lo veo por el lado marcial, ¿no? Por, porque vos decís, el padre y no estar en la cancha de fútbol, tampoco también este implica mucho lo que es el respeto, ¿no? Lo que se sí. inculca en un arte eh, marcial y me imagino que vos a eso también en tu escuela lo trabajás mucho. Sí, sí, trabajamos mucho el, el respeto, la disciplina, este eso hacemos mucho hincapié en eso, cada vez que llega un papá con un nene nuevo, lo primero que yo les digo, acá se hace mucho hincapié en el respeto y la disciplina, ¿sí? Los chicos al entrar al dojang se saluda, al salir se saluda si quieren ir al baño piden permiso, bueno, todo lo que lo que se trabaja en, en una clase, ¿no? Este que es como debería ser este y los, los valores, ¿no? que muchas veces se están perdiendo. Bueno, nosotros este le damos mucha importancia a todo eso. Y los papás contentos, muchos papás dice, "¿Cómo hacen para que el, los chicos le hagan caso?" <risa> Porque en mi casa no hacen caso. Entonces, bueno, eh, trabajamos mucho eso, sí, los valores. El chico cuando viene, ¿Vos ¿viste que los chicos chiquitos entran y a, se saca la campera la tiran al piso bueno no acá nosotros señor venga levante su campera cuélguela en el percherito claro. o en una silla este tratamos de, de inculcarles eso para que lo tra lo trasladen a sus casas después no para que sean unos chicos ordenados prolijitos así que bueno trabajamos mucho eso también y obviamente con la ayuda de la maestra leonor guerrini este que, que me secundan las clases no como siempre Bueno, comparto comparto tu, tu metodología orlando bueno charlamos un poquito si te parece para el lado nuestro sí para para los padres por acá por ayacucho y sí. bueno van a estar pronto ustedes eh, la llegada suya así como bien dije al principio si ¿sí? la escuela fénix va a tener su examen el 19 de julio sí. y bueno van a estar ustedes presentes junto este, a la escuela del maestro carlos de rini eh, bueno obviamente que Eh, a vos te conocemos desde, desde mucho acá si ¿sí? has eh, visto también el proceso de evolución tanto el mío como de todos los atletas sí. Contanos un poquito cómo ves este el nivel que tiene ayacucho en cuanto a taekwondo si te parece bueno eh, no los chicos de ayacucho tienen un muy lindo nivel yo la última vez que estuve que dimos la charla que estuvimos en el campus la verdad que los chicos muy bien me gusta me gusta y, y con, con el profesor matías cora Coincidimos en muchos aspectos a nivel marcial ¿Sí? porque hemos estado juntos eh, evaluando en torneos los chicos cuando hacen las formas y todo, y, y tiene un, un pensamiento muy parecido al que tengo yo con respecto a, a la técnica y, y a la parte marcial, así que no los, los he visto muy bien a los chicos, y bueno, quiero verlos nuevamente para ver la evolución que han tenido, ¿no es cierto? Claro, obviamente eso es... este importante no la química que tienen ustedes entre maestros porque bueno eh, no hay que olvidar que matías Cora también fue practicante en, en mar del plata no sí sí sí así que bueno este no la verdad que, que una alegría me gusta me gusta mucho el trabajo que está haciendo matías allá en ayacucho y, y bueno y contento porque la escuela fénix está creciendo es ¿eh? la verdad que este está creciendo hay chicos nuevos y, y los que ya estaban están Este, graduándose ahora los voy a ver eh, hay, hay muchos que los he visto este en el último examen así que bueno los voy a los voy a volver a, a ver en acción claro sí muy bien este orlando y bueno también como vos dijiste diste una charla que bueno fue acerca de, de la historia del taekwondo no en este campus que había tenido diversas charlas bueno vos también tuviste participación en ese sentido sí sí fue una linda charla la verdad que los chicos estuvieron muy muy atentos y los papás también hicieron muchas preguntas. Eh, también es lindo este porque muchas veces viste que, que dice ¿Quién trajeron el taekwondo a Argentina? Bueno, tres maestros, pero claro. los chicos los nombran y capaz que nunca les vieron la cara. Entonces, bueno, un poquito la charla fue en base a eso, con imágenes para que los conozcan. Uh. Y, y bueno, un poquito también este imbuirlos en, en lo que fue no la llegada del taekwondo a nuestro país y cómo fue evolucionando hasta hasta el día de hoy no es cierto bueno un poquito la charla fue con respecto a eso la historia del taekwondo eh, en general y un poquito en la Argentina así que bueno y estamos preparando otra charla que también tiene que ver un poquito ya más con la cultura de Corea este y, y la influencia no de, de, de la cultura coreana en, en nuestro país también no es cierto este para que los chicos también vean un poquito no solamente del taekwondo sino eh, como cómo vive la gente en Corea, para que tengan una idea también este de, de ese de ese tema no de la cultura de, de ese país sí bueno comentarle comentar a la gente también no ya que estamos hablando de, de taekwondo que bueno justamente era el, el punto de, de nuestra charla que vos también sos colegas ¿sí? hizos este Eh, ...compañero justamente de, de profesión, ¿no? Tenés tu programa en, en Panorama Marcial... ...y bueno, me imagino que también habrás tenido otros programas... ...¿nos querés comentar un poquito cómo iniciaste vos en los medios? Bueno, eh, también este de corajudo, ¿no? De corajudo con, con la maestra sí. Leonora Gerdini... ...siempre hemos estado juntos trabajando... ...y arrancamos hace mucho tiempo este con un programa de radio... ...que se llamaba Mérito Deportivo... Y, y ahí tenía que había todo el deporte, ¿no es cierto? Eh, eso fue en la radio, espérate, en, en la radio Eclipse de la Ciudad de Mar del Plata, eh, tuvimos mucho tiempo el programa, después, bueno, hemos participado de otros programas eh, de radio y, y últimamente, bueno, en la 102.3 de la Ciudad de Mar del Plata con nuestro programa Vení Contame, que salía por el dial, por la 102.3, y también salía por Facebook en ese momento. Y después, bueno, lamentablemente el dueño de la radio, un gran amigo, falleció y justo vino la pandemia, así que, bueno, trasladamos todo el programa Vení Contame a nuestros estudios eh, y ya directamente dejamos de salir por dial y empezamos a salir por nuestro canal de YouTube. Y después, bueno, se sumó... ¿Sí? Sí, ¿Siempre orientado al deporte? Eh, ¿Tu trayectoria? No, no. el eh, Primero fue mérito deportivo, obviamente el deporte, y este programa Vení Contame es un magazine, un magazine divertido que sale los días ah. lunes a las 6 de la tarde por nuestro canal. Y después, bueno, se sumó Panorama Marcial, ¿sí? Que Panorama Marcial este le debe su nombre a un gran amigo, colega y maestro de artes marciales también, este... Que, que también tenía su programa de radio llamado Panorama Marcial y, y bueno, a raíz de su fallecimiento, estoy hablando de Mario Sánchez, maestro de kendo, eh, tomamos este su nombre para tomamos la posta, ¿no? del nombre para homenajearlo también y bueno, y ahí estamos con Panorama Marcial que sale los días claro. martes a las 10 de la noche eh, en vivo. Claro, le ¿cómo es? Eh, siguen el legado continúan el legado el panorama marcial exactamente ¿eh? este un, un gran amigo que, que ha hecho mucho nos ha nos ha ayudado mucho también en su momento cuando cuando training time era una revista gráfica y nos daba cabida en su programa comentábamos y todo así que bueno este un, con una, una un tema de homenaje hacia él que nos ha ayudado mucho en su momento por eso el, el programa no llama panorama marcial ¿Nos querés comentar el nombre del canal de YouTube para que los interesados te puedan escuchar a vos? ¿Y bueno, repetir también los horarios que los digas? Dale, dale. Eh, nuestro canal de YouTube se llama Training Time TV y, y bueno, y tenemos los dos programas insignia del progr del canal. Vení, contame, que sale los lunes a las 6 de la tarde en vivo, que ahí interactuamos con la gente. Y después, Panorama Marcial, sale los días martes a las 10 de la noche en También en vivo interactuamos con, con muchos profesores, maestros que terminan de dar su clase y, y ya enseguida se conectan con nosotros. Así que bueno, ahí los esperamos a todos. Todo el que se quiera suscribir al canal también está invitado. este Así que bueno, ahí los esperamos en, en ambos programas bueno muy bien orlando algo más que, que quieras agregar ya para, para ir finalizando no solamente agradecerte la invitación a tu programa este y vamos a estar acompañándote los días sábados de 9 a 11 no de 8 a 10 de la mañana ah, perdón de 8 a 10 de la mañana este <risa> y vamos a compartir desde acá con el mate y alguna facturita también para para hacerte el aguante claro sí obviamente porque hay que estar acompañado Obviamente que sí, siempre el mate sirve para acompañar ¿eh? a los amigos ¿Dulce o amargo? Mirá, me gusta dulce, pero si se termina el azúcar, seguimos con el amargo Claro, como venga, <risa> como venga. <risa> Claro, bueno, muy bien, así pasaba la palabra del Sabonín, maestro séptimo Dan De taekwondo Orlando Franzosa y esta charlenta que bueno, teníamos pendiente con usted Obviamente que también salimos ahí Este, en, en su programa en panorama marcial los chicos también me, me han hecho una nota muy linda muy linda charla la verdad siempre es bueno verlos a ustedes y, y bueno eh, agradecerles el tiempo que se han tomado para pasar por por las horas del mate bueno no por favor agradecido nosotros este y nos vemos prontito ¿eh? el 19 de julio en ayacucho examen y campus de taekwondo wt ahí estaremos Muy bien, pasaba la palabra del maestro Orlando Franzosi por Las Horas del Mate en Radio Ayacucho 99.3 Seguimos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 Y atención, no se permite el ingreso a menores de 12 años, así que Daddy Yangi presente una vez más en la Argentina, pero esta vez con parte, como parte de justamente un evento cristiano. Y hablando justamente de artistas que van a tener presentaciones en los próximos días, pero atención, eh, hablamos ahora de Ayacucho, ¿sí? no hablamos de ninguna zona, hablamos puntualmente de Ayacucho, tenemos que decir que Mario Luis va a estar de vuelta presente en Ayacucho, Para el Día del Amigo ya lo había hecho justamente el año pasado Mario Luis, así que vuelve justamente el cantante para este dar un show más en Ayacucho, va a estar en vivo... Eh, justamente en conjunto con La Verdadera y Diamante 2. Va a ser el sábado 19 de julio, como decíamos, en el Club Sarmiento de Ayacucho. Con tu participada, justamente, si compras la entrada anticipada, participás por un millón de pesos que es sorteado por Quinela Nacional. Así que las anticipadas las puedes encontrar en Kiosco, el Zorro y puntos de venta autorizados. ¿sí? Así que eh, tenemos de vuelta la presentación de Mario Luis, en Ayacucho sí, este más info lo puedes encontrar a través de las redes de Bain Bailar Producciones y ya que hablamos justamente de Mario Luis y esta presentación que va a tener en Ayacucho justamente el cantante argentino vamos a pasar uno de los temitas más este conocidos de de Mario Luis, voy a olvidarme de mí que dice así, así suena. Muy bien, muy bien, ahí escuchamos la voz de Mario Luis, voy a olvidarme de mí en vísperas de lo que va a ser su presentación, su nueva presentación en Ayacucho, el sábado 19 de julio. Muy bien, seguimos hablando del deporte, hablamos también, lo habíamos anunciado, que íbamos a tocar este temita, que tiene que ver con eh, los árbitros, ¿sí? con las nuevas medidas arbitrales que habrán para esta inauguración del torneo clausura, que ya se están llevando a cabo desde la apertura el día viernes. Y hablamos este de lo que ocurrió en el Media Day Arbitral, donde eh, Rapalini y Berigoy, justamente el gerente técnico del arbitraje y el titular de la Dirección Nacional de Arbitraje respectivamente, anunciaron las siguientes medidas que se aplicarán desde la tercera o cuarta fecha. Atención, ¿sí? Eh, así que a partir de, de, bueno, el primer partido no se van a estar aplicando, sino a través de, de la tercera y cuarta fecha. Eh, en primer lugar... Eh, habrían anunciado justamente, se hizo de anuncio público, que las revisiones del VAR. ¿eh? Eh, así que, eh, ¿vieron? Para hacer para ponerlos un poquito en contexto y no marearlas eh, tanto, ¿vieron lo que ocurrió en ligas como la MLS o incluso en el mismo Mundial de Clubes? Que los árbitros dicen, eh, después de revisar lo que pasó en el VAR... El jugador determinado número 11 cometió a falta sobre el número 9 de tal equipo, por lo tanto, penal. Bueno, eso eso va a pasar en la Liga Argentina. Esta implementación estará cuando puedan establecer las cuestiones técnicas necesarias para su implementación en cada uno de los estadios de primera división, porque recordemos que no todos los estadios de primera tienen la misma infraestructura, no es lo mismo el monumental que la cancha de riestra, así que obviamente que va a costar un poquito implementarlo al fútbol argentino. En segundo lugar, los alcanzapelotas no podrán dar los balones a los jugadores para reanudar el juego, sino que deberán ponerlos en 12 conos distribuidos alrededor de la cancha. Obviamente para evitar las demoras, ¿no? de que se vaya la pelota, que el, el alcanza pelotas no la quiere alcanzar, incluso que el, el alcanza pelotas este vaya más rápido, incluso a beneficio de, de otro equipo, bueno, se evita justamente esta esta cuestión. Por otro lado, se va a abrir un canal unidireccional de X, ex Twitter, a modo informativo, pedagógico y didáctico para la explicación de jugadas con sus consideraciones técnicas. No obstante, este se van a eh, proseguir con la publicación de audios y videos bar con el mismo fin, así que atención con esto, que puede ser interesante, ¿no?, para entender un poquito más también lo que ocurre ¿eh? a través de del VAR, ¿no?, a través de ciertas explicaciones que por ahí nosotros no lo vemos porque no conocemos justamente el tema de, del arbitraje, así que eh, interesante, interesante implementación esta de las redes sociales. Además, se reforzaron conceptos generales del arbitraje, como el cumplimiento de la zona de capitanes, mejorar el tiempo efectivo de juego, Atención rápida de jugadores lesionados, manejo de los bancos de suplentes y comportamientos de los cuerpos técnicos y el respeto por la distancia reglamentaria en las reanudaciones. Así que se vienen cambios justamente para el fútbol argentino. Muy bien, ya estamos transitando los últimos momentos de las horas del mate. No te desprendas de Radio Ayacucho porque ya llega eh, Marita García ¿sí? con su programa. Eh, va a dar inicio al mediodía de la radio mañana. Nosotros seguimos, obviamente, que ponemos un temita para activar a nuestra audiencia. Sí, vamos, ya que pusimos un temita de Mario Luis, continuamos con cumbia, obviamente, que no tenemos que este da, descartar la cumbia Santa Fecina con los palmeras, sí. Vamos a escuchar el embrujo de la mano de la musicalización de Horacio Rivas. Esto dice así... Muy bien, muy bien, muy bien, Ahí escuchamos el último temita de las horas del mate, el embrujo. ¿Sí? de los palmeras que buenoment eh, lamentablemente el anuncio este que se hizo justamente hace poquito sobre que justamente cacho si ¿sí? el cantante de los palmeras no eh, continúa justamente más debido eh, a, a la decisión de la banda no de sacarlo justamente por los problemas de salud que justamente eh, afrontó no y consideraron que no está en condiciones para seguir. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, así si les parece antes de despedirnos, vamos a repasar un poquito los partidos sí que se vienen para el día de hoy hablando de la Liga Profesional Argentina, ya que acabamos previamente de las decisiones arbitrales, decimos que a las 16 horas Rosario Central con el debut del video de Di María en el Gigante de Rayito juegan de Godoy Cruz. A las 18.30 horas, dos encuentros. Gimnasia de Grima de la Plata se enfrenta a Instituto de Córdoba. Y Huracán recibe a otro equipo de Córdoba, en esta ocasión Belgrano. Y 20.45 horas Racing, eh, en el cilindro de Avellaneda, recibe a Barracas Central. Muy bien, ya estamos este sobre la hora 10. Nos va a tocar despedirnos justamente de las horas del mate, no se vayan, sí que ya llega ya viene Marita García ¿sí? para continuar el mediodía de Radio Ayacucho, un placer la verdad, eh, volver a encontrarnos un sábado más sí, ya nos hemos quedado sin agua en el termo lamentablemente, pero ya estamos calentando otra pavita para dejársela a Marita García ¿sí? eh, con su programa así que nos vamos a tener que despedir, va a ser hasta el próximo sábado, señoras y señores Mi nombre es Autaro Potsdrelnov, un placer haberlos acompañado durante las horas del mates y espero haber hecho más llevadera justamente su mañana fría de sábado. Así que ha sido un placer, un gusto para mí. Nos encontramos el próximo sábado. ¡No te vayas! Que ya llega Marita García.